Os habla Ricard Arís desde la Radiosfera. Bienvenidos a la diversión. Pues sí, eh, amigos, bienvenidos amigos y amigas a esta esfera... ...que cada semana viaja a los lugares más lejanos del universo... ...y que tiene como única misión entretener a todos... ...y cada uno de los seres de esta bonita y negra galaxia. Así que ya sabéis, lo digo cada semana, respirar hondo, respirar hondo... olvidaros de cualquier tipo de preocupación... Que la semana ha sido una mierda, no pasa nada, lo vamos a solucionar, tranquilos Decía, olvidaros de cualquier tipo de preocupación, preparad vuestra mente por Sobre todo, preparad vuestra mente para los 30 minutos de música, curiosidades, eh, información, viajes eh, y, y, y viajes en el tiempo también, más increíbles de toda la semana Vamos, que tenéis que estar preparados, porque la radiosfera ha llegado a vuestro planeta. Y antes de empezar, recordad, no os olvidéis que podéis escribirnos a laradiosfera.gmail.com Lo voy a repetir para... ¡Ay, no, que no me da tiempo de apuntar! Laradiosfera.gmail.com ¿Para qué podéis escribirnos aquí? Pues mira, nos podéis pedir canciones, secciones Nos podéis ofrecer contenidos incluso Podéis piropearnos Que tenéis un grupo y queréis que suene en nuestro programa Un grupo amateur que no os conocen en vuestra casa Y poca cosa más Y poca cosa más, quiero decir Pues eso, nos lo podéis enviar todo a la radiosfera@gmail.com Y nosotros ya veremos lo que hacemos con ello Pero bueno, enviarnos cosas Que también os podéis decir que, que, que os encanta el programa Por, por otra parte, así no sé si sutilmente lo digo eh, Para lo mismo Para las mismas cosas que he comentado antes Tenéis el Facebook y el Twitter De La Radiosfera eh, Ambos es lo mismo, La Radiosfera si todo juntito, La Radiosfera uh, Y lo clicáis tanto en Facebook Como en, en, eh, como en Twitter Y allá nos encontraréis Ya tardáis en encontrarnos eh, en, en Facebook y en, hacer, en haceros fe, eh, followers de la radiosfera, eh. ya tardáis Me estaría horas escuchando esta canción Es nuestra amiga, nuestra amiga ya, eh, hoy no me salen las palabras Es, voy a volver a empezar, es nuestra amiga Yoko Kano Una chica japonesa, bueno una chica ya tiene su edad, ya tiene su edad, ya la, la buena mujer, eh, una compositora increíble que se llama Yoko Kano, que era. Hacía, yo la descubrí por una serie que se llamaba Cowboy Bebop, y cuya sintonía me fascinó completamente. Y, y dije, voy a buscar cosas de esta mujer. Y encontré muchísima música y muy buena toda. En fin, esta era la primera recomendación gratis, ¿eh? no os lo perdáis Así, voy recomendando hasta mi sintonía, imaginaros Bueno, hoy empezamos con una buena dosis, una dosis de Britpop del bueno, ¿eh? La primera parada será en el planeta de Franz Ferdinand, fantástico grupo eh, británico Uh, que ha decidido regalarnos uh, ¿qué nos ha decidido regalar? a ver, ¿qué queréis que nos ha, eh, ha decidido regalar esta gente? pues nos han regalado su mejor canción ellos tienen canciones buenas muchísimas, pero la mejor la que sin duda es la, la mejor de todas es un temazo que se llama Take Me Out escuchando la radiosfera. Seguimos aquí en la radiosfera, viajando por la galaxia. Acabamos de pasar por Orión. Luego nos pasaremos por Anime. Y no pienso imitar a Carlos Jesús. Que quede claro. Bueno, uh, en la galaxia, como sabéis, hay sitio para muchos y muchos sentimientos. Algunos son negativos, como el odio, el rencor, los celos... o también los hay que son positivos como la amistad, la compasión, como el amor... Y en, el, en los 80, en los años 80 del siglo pasado, que raro se me hace decir eso, ¿eh? pero bueno... Eh, en los años 80 del siglo pasado hubo un tipo que se rodeó... Eh, una vez de cinco mujeres Cinco modelos espectaculares Que parecían de esas maniquíes Vestidos de negro Mientras él, que vestía una camisa blanca Y una corbata negra Cantaba un temazo de esa época De los 80 eh, Que se llamaba Addicted to Love Sí, amigos ese es el, eh, Este es el gran El mítico, el ya fallecido, por desgracia Robert Palmer Vale la pena ver este vídeo en Youtube o donde queráis porque es, eh, es bueno, este vídeo es bueno nena Radiosfera. Estás escuchando la radiosfera. Si es que los que tengan más de 35, o bueno, que tengan 34 o 35, deben decir, esta música me mola. Porque ya tiene unos cuantos años, era de cuando esta buena gente eran, eh, digamos, adolescentes. Sí, amigos, el señor Robert Palmer eh, en el cielo este... Eh... La, la, la verdad es que le echamos de menos Era un tipo eh, muy comercial Digamos, eh, quizá un poco facilón eh, Con sus canciones Pero pero caramba mmm, Estaba muy bien Hoy comenzamos una nueva sección Aquí en la radiosfera Una sección que se llama Los Expedientes Marovan <risa> Y es que el Departamento de Investigación Musical de la Radiosfera, que está dirigido por nuestro amigo August Maravan, uh, Marovan, perdón, nos manda uh, de vez en cuando unos expedientes con, digamos, los mejores artistas de los últimos pues, pues, 100 años, más o menos. Son cantantes, uh, cantantes, artistas, compositores, grupos que seguramente ya conoceréis, o, bueno, de hecho, si no los conocéis, deberíais conocerlos. Today to give back tomorrow. Your love is my love. no love for nobody else. Bueno, veamos qué nos dice nuestro amigo August Marban con su primer informe Marovan. La carta que nos ha enviado este buen hombre nos dice así. Apreciado Ricard, si todo ha salido como plan como planeamos, ahora mismo toda la radiosfera debe estar escuchando Love Me or Leave Me. De una artistaza que se llama Nina Simone eh, He querido empezar los expedientes Marovan con esta cantante americana Porque es una artista fundamental para el siglo XX Y de gran influencia en muchos, eh, en muchos músicos que la sucedieron eh, Era una mujer con muchísima personalidad A quien llamaban la sacerdotisa del soul Y que tenía una voz eh, que en su país definieron como jadeante, sofocada o sin aliento Y, como escucháis, también era una gran pianista. Esta es su voz. Sí. Además del sol, dominó completamente estilos como el jazz, el blues o el rhythm and blues. Nina Simone, con su estilo ecléctico diferente, reflejaba su propia personalidad, nos explica aquí en el archivo August Marovan. Eh, y además una personalidad muy dada a la improvisación y a dar un toque espiritual a sus composiciones y a sus versiones como esta Here Comes the Sun de los Beatles. De hecho en sus canciones a menudo se aprecian más sus silencios y su voz que la, el que el propio acompañamiento musical. little darling The smile will return into the face So I got face the final curtain Bueno, como decía Frank Sinatra, le gustaba hacer las cosas a su manera, experimentando, cambiando de ánimo en medio de una canción o incluso susurrando. Nina Simone era también una gran defensora de los derechos de los De los derechos civiles de los afro, afroamericanos. En 1969 decide dejar eh, Estados Unidos tras, un, tras el asesinato de Martin Luther King, harta de la segregación racial que allí se producía contra la gente de origen africano. Aquí, nos dice nuestro amigo August Marowan, en su expediente Marowan, eh, la escuchamos eh, cantar con magistral. calidad pianística y de voz una versión de nuestro amigo Frank Sinatra, ese clásico ya de la música llamado My Way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 Aunque este Feeling Good nos haga creer que Nina Simone se encuentra muy bien, Nina eh, era una mujer con una persona complicada, apasionada, vulnerable, aunque algunos la han llegado incluso a considerar como muy arrogante e incluso distante. Aún así, en sus últimos conciertos eh, se la veía más cálida con el público, cantando, perdón, contando anécdotas de su vida con un tono, digamos, afable y muy cercano al público. One, two, La verdad es que las composiciones de Nina Simone han sido un filón... ...para las productoras cinematográficas o para las agencias de publicidad... ...que en los últimos años han escogido muchas de sus canciones. Este remix, esta versión más acelerada de, de su I ain't, ain't Got No, I Got Life... ...se hizo muy popular en la televisión en los últimos años. Baby's just cares for me. Pues sí, amigos. Esta era un poco la vida de Nina Simone. Digamos que su vida, su perdón, su vida, no su carrera, comenzó. Su carrera musical comenzó bastante pronto en 1954 y duró hasta el día de su muerte, el 21 de abril de 2003, casi 50 años después. Compartió escenario con Duke Ellington, con Billie Holiday, con Ella, eh, con Ella Fitzgerald, o sea, grandes, grandes del blues, del soul, del rhythm and blues, del jazz. Y fue sin duda una de las pianistas, cantantes y compositoras de mayor talento de todo Estados Unidos y que coño, de todo el mundo. Tras varios años oculta, uh, a finales de los 80 volvió a ser bastante conocida por el gran público uh, tras regrabar en un estudio esta versión increíble de My Baby Just Cares For Me. Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby, baby, baby don't care for. He don't care for high tone places. To leave. Bueno amigos, como veis aquí en la radiosfera Tenemos música de la buena siempre En fin eh, Acabamos este expediente Maroban de, Dedicado a Nina Simone Con una nota al final de pie que nos ha puesto Nuestro amigo August Maroban que dice así La música negra no puede entenderse Sin Nina Simone y por ello O Simón, como, como se pronuncie Y por ello consideramos que debe formar Parte de los expedientes Maroban Para siempre Bueno, como veis aquí en la radiosfera, cada semana tenemos una sección nueva. Hoy ha sido los expedientes Marovan. La semana pasada fue versión 2.0. Y cada semanito os iremos trayendo cosas nuevas. Lo cual es un reto, porque claro, es cada semana inventarse una sección nueva. Pero bueno, con el tiempo repetiremos de vez en cuando uh, secciones, pero como aún queda, un pues, digamos, 4 o 5 secciones nuevas por hacer, os las iremos presentando así cada semana una nueva. Aquí no se puede parar, ¿no, amigo. Aquí hay que innovar cada día. Bueno, uh... <risa> vamos con un tema que me gusta mucho ahora. Que no es este Sunrise eh, sacado de un disco de Café del Mar sino que es un tema de nuestro amigo Andrés Calamaro cantado por Andrés Calamaro la canción no es suya y no me preguntéis de quién es porque ahora mismo no me acuerdo, así que me pilláis así en un, en, en un eh, renuncio que se dice pero es preciosa, ya lo veréis hace falta que te digas que me muero por tener algo contigo. ¡Qué bonito! Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Gallego, ¿cómo le va? Gallego, Gallego, Gallego, Gallego Galleguito, Galleguito Galleguito Gallego, saludito de la Argentina ¿viste? Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Sin tener algo contigo Sin tener Bueno, nuestro amigo Andrés Calamaro que es un grandísimo compositor que de esos que cuando está enfermito y con gripe en la cama solo compone 300 canciones al día eh, pero que también es un cracazo como habéis escuchado versionando clásicos como este Algo Contigo que por cierto puedes encontrar en un disco muy bueno que se llama El Cantante Let's kick the beat Y a ver, hace días que me apetecía mucho poner una canción de este pedazo de artista que, sin complejos, que se llama Alicia Keys Que es una pianista también, como Nina Simone, maravillosa y eh, que no es amiga del playback como otros cantantes y que siente la música pero pero bien adentro De hecho ahora que lo pienso y no estaba planeado eh, lo de Alicia Keys podía ser una buena heredera de Nina Simone uh, bueno, en, en, digamos pasando 50 años más tarde Hoy, para mis amigos de la radiosfera, eh, aterrizaremos en el planeta de Alicia Keys. ¿Por qué? Pues porque vamos a escuchar un temazo que se, que se llama If I Ain't Got You. Y recordad, por, eh, podéis eh, contactar con nosotros... En el Facebook, con la Radiosfera. Eh, en el Twitter también, el nick es la Radiosfera. O eh, en la laradiosfera.com. Contactar con nosotros, va, ¿qué nos hace Ilu? que nos hacéis lo. Que nos queréis pedir canciones, que nos queréis eh, ofrecer eh, comida, yo qué sé. <risa> Contactar con nosotros y. Hacé lo que queráis, pero decirnos algo, aunque sea para decirnos que no os ha gustado el programa, que puede mejorar este programa. Toda la crítica es siempre bienvenida. Bueno. está bien hecha y con la educación ¿eh? no pasemos tampoco Alicia aquí es todo para vosotros para toda la radiosfera qué grande eres Chata Search for a fountain, the promises for it. La, la mejor, mejor busca en toda, toda la galaxia, galaxia en, en la galaxia C. Si quieres contactar con La Radiosfera, encuéntranos en Facebook y en Twitter y escríbenos a la Radiosfera@gmail.com. Esta es la última copa de la tercera edición de La Radiosfera. Y en esta ocasión nos la, nos la tomamos a la salud de un grupo que ha crecido muchísimo en los últimos años y que está escalando para llegar a la cima de los mejores grupos musicales del siglo XXI, al menos de esta primera parte del siglo XXI. Hoy, como decíamos, la última copa nos la tomamos a la salud de los míos. Esta es una versión de un clásico de Frankie Valley de 1967, una de las canciones más versionadas del siglo XX, una maravilla que te dedico a ti, babycita. Sukidayo, esta es Can't Take My Eyes Off You. La mejor música de la galaxia la encontrarás en la radiosfera. Ya nos vamos Sí, amigos y amigas La radiosfera sigue su viaje por la galaxia En busca de buena música De buenas canciones, buenas secciones Y... Un poco de... Digamos, ese espíritu Para quitarnos el mal rollo de toda la semana uh, De todas las semanas <risa> porque hay semanas que son de muy mal rollo y hay mucho mucho por quitar, pero la verdad, eh, hoy el programa se me ha pasado volando y me encanta que se me pase volando el programa porque significa que me lo he pasado fantásticamente bien haciéndolo y sinceramente espero que vosotros también hayáis disfrutado de la selección musical, de la, de la sección de los expedientes Marovan, hoy con Nina Simone Y espero que, os, que sigáis aquí otra semana más Ya llevamos tres eh, A ver cuántas duramos Voy a decir la frase de final siempre, siempre es la misma Al menos llevo un programa diciéndolo Este será el segundo programa porque El primer programa en realidad fue un poco lioso Y no era del todo el piloto digamos, Y aún no estaba todo perfilado eh, Pero la frase final Ya sabéis Los que ya nos habéis escuchado es Gracias por elegir la radiosfera para vivir La mejor música de la galaxia Nos despedimos hasta, iba a decir, la semana que viene. Bueno, hasta dentro de 10 días, una cosa así. No os vayáis eh, y seguid con nosotros aquí en la Radiosfera. A pasarlo bien. Buena semana. osferas.